Cuando piensas lo que cuesta cada bomba, cada avión o cada carro de combate, mientras mueren tantos niños en la sombra, como espectros acosados por el hambre, cuando ves como los grandes tiburones, seleccionan a su antojo cada presa. balones con muy pocos invitados a la mesa te preguntas si tu primo ante pasado en el árbol no era más civilizado hasta cuando seguiremos esperando que amanezcante una vez el nuevo día ya está bien de proclamar que está llegando Cuando queda tanta noche todavía, ¿hasta cuándo seguiremos esperando que se acaben de una vez las agresiones? Con la vida no se puede andar jugando, protegerla es la razón de las razones. Cuando ves los fanatismos desbordados, como matan a mansalvan cada día, protegidos por los siniestros abogados que le llaman al terror ideología, cuando ves que se consagran las prisiones en el nombre de Jesús crucificado hombres y después las bendiciones se reparten desde un púlpito blindado te dan ganas ante tantos disparates de volver a convivir con los primates hasta cuánto seguiremos esperando que nos dejen de joder con las doctrinas corruptelas Esperando los valores y la fe a las letrinas hasta cuando seguiremos esperando hasta cuando seguiremos dando cuerda ya el reloj de la esperanza está fallando y podemos irnos todos a la ahí hasta cuando esperando que amarezcan de una vez el nuevo día ya está bien de proclamar que está llegando cuando quedan la noche todavía